Sánchez, tenemos tanto de qué hablar, me parece, pero bueno, capaz que es una idea mía. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿Todo, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Sí. Bueno, bueno, qué bueno. Y bueno, por supuesto, me imagino, nos imaginamos inspirada. Sí, eh, vine esta vez con algo que llevamos adelante la semana pasada, es que, eh, le cuento a la gente. Estoy participando en la asamblea autoconvocada, la Pampa por el Ambiente. Eh, que nos reunimos hace casi tres meses para nada eh, expresarnos en contra del modelo extractivista y la semana pasada tuvimos una charla virtual con una compañera eh, digamos militante de España XR Valencia y bueno venía a traer un poco eh, otra vez una charla incómoda pero necesaria sobre las macrogranjas o meafactorías eh, de cerdos en la que bueno España ya tiene y bueno vengo a desmitificar un poco esta falsa solución que se propone en, en nuestro país Muy bueno, es sumamente importante porque es bien, bien actual y además es de una de un alcance, de una seriedad, digamos la la cuestión, el impacto que puede llegar a tener semejante emprendimiento. ¿Cómo es este Mica que, que nos lo vas a presentar y bueno y a, adelante con todo. Me, me quedé reintrigado cuando dijiste que en España ya hay. Mira, sí bueno para para ver un poco de qué el movimiento está en el que está eh, la compañera Amanda. Extinction Rebellion se llama, eh, o rebelión o extinción, es un movimiento social a nivel mundial, que, cuyo objetivo es influir sobre bueno, los gobiernos y las políticas medioambientales eh, mediante la resistencia no violenta, educación ambiental y bueno, para evitar la extinción masiva y el calentamiento global. Es una de las que se desprende de tantas luchas como lo es Free for the Future, que ya hablé acá, de la Greta Thunberg, que también participa en XR, y acá en Argentina también existe XR. Eh, tuvimos contacto ahí con la compañera, eh, tuvimos una linda charla para intercambiar y ella nos preguntó un poco de qué era la Pampa por el ambiente, eh, le pudimos contar que somos eh, personas autoconvocadas, bastante nuevas, de todas las corrientes y movimientos de ideologías posibles, por lo menos acá de lo que es Santa Rosa, donde también hay eh, compañeros que volvieron desde las otras provincias a causa de la pandemia y nos encontramos frente a este inminente acuerdo porcino que amenaza eh, a la provincia, bueno, a Argentina y a varios lugares más de Latinoamérica. Eh, ella tenía mucha curiosidad por saber qué ir a la Pampa, porque si, imagínate que la ignoran en Argentina, en España no tienen ni idea. Así que más o menos le contábamos cómo es la provincia que está en el centro del país y que lo que nos asustaba bastante es que eh, la pampa ya produce eh, alimento de engorde, como bueno, trigo, maíz, girasol, eh, soja. Bueno, el trigo no, pero los demás sí son para, para engordes justamente de, de cerdos y que está vista como un desierto en nuestra provincia. Pudimos hablar un poco de la Tuel, que se quedó un poco como pensando ya también como esta idea de de desierto, qué significa desierto, eh, o la nada, eh, donde se aprovechan estos tipos de proyectos para llegar, caer con todo el peso, porque como si ya no hay nada, eh, no hay mucho problema en que, en que se instale este tipo de proyectos, total, ¿viste? Eh, nos, nos tiraba esta idea de que, bueno, son eh, territorios que son llamados vacíos, pero en realidad son territorios vaciados, que es algo que me me interesó mucho eh, ampliar después, eh, buscando más información, porque pasa acá mismo eh, con el acuerdo que se quiere llevar a provincias donde se supone no hay nada, eh, paso acá mismo en La Pampa, con que como esta es una provincia bastante desértica, eh, pueden suceder cualquier cosa, ¿no? También eh, nos preguntó, y de paso aprovecho a contar, que es la coordinadora de eh, pasta de falsas soluciones, que es eh, una coordinadora que comenzó hace más o menos seis meses acá en Argentina, eh, que convoca organizaciones y movimientos de todo el territorio de manera bueno, autoconvocada, obviamente, para unir el, el poder político en un frente contra estas demandas medioambientales, ¿no? Eh, también eh, apoyando un cambio de paradigma eh, que en oposición a este tipo de proyectos dañinos eh, que venimos, bueno, hace rato denunciando, eh, una vez que se supo que podía ser factible, y que, bueno, llevamos adelante, eh, estuve, bueno, no, falté ya varias varias charlas con vos, Juan Pablo, pero <risas> hicimos una movilización, eh, primero el lunes eh, pasado, que, bueno, juntamos firmas a través de Change.org, o sea, Internet, Y también en personas salimos a, a juntar firmas, a volantear a los semáforos, a informar a las personas de lo, que, de lo que puede ser factible esta, este tipo de acuerdo. La gente la verdad nos recibieron bastante bien, como que les, les generó bastante impacto que no haya información en ningún lado, porque nada las personas encerradas están todo el tiempo con el tele, el celular, no sé qué, pero no lleva, hay un armetismo importante de los medios. Así que salimos a hacer este tipo de movilizaciones. Fue en todo el país, a través de la consigna 911 eh, declarando la emergencia socioambiental. Se hizo en todo el país, porque es una la coordenadora de basta de falsas soluciones en todo el país, eh, trayendo los ejes de no a la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, basta de los de, monte, de las quemas, y de reprimir a los pueblos originarios. Y, eh, bueno, el, y el corrimiento de la frontera agrícola a poder eh, eventualmente detenerla, ¿no? Y bueno, hablar un poco de lo que es la deuda eh, externa, eh, pagándola con los recursos naturales eh, presentamos las firmas, eh, salió en los medios eh, se lo presentamos acá al secretario eh, el medio ambiente, pudimos hablar con eh, también el, el ministro de producción y bueno, nos recibió obviamente, eh, nada Tienen la misma información supuestamente que manejamos la población, que nadie sabe nada de lo que está sucediendo. Pero bueno, nos queríamos pronunciar ya que eh, eh, se dio por sentado ya que Chaco firmó, digamos. Así que van a tener tres megafactorías. De hecho, desde, desde la coordinadora nos llegaron los el día que mo se movilizaron en todo el país las personas y nosotros también acá. Eh, hubo represión en Chaco por esto, muy fuerte, porque bueno, nada, ya llegó el lobby y se instaló definitivamente. ¿no? Y lo que nos contaba Amanda es que bueno, desde la perspectiva europea eh, hay una, esta relación de dominación y opresión que ejerce el, el capitalismo en las periferias. Eh, de hecho, ella nos hablaba de que España está considerada como una periferia en Europa, <ríe> está considerada como zona de sacrificio, así como tenemos nosotros zona de sacrificio, en este caso Chaco. Eh, nos cuenta como en Dinamarca, Holanda, Alemania están eh, como regulando lo que es la temática ambiental, leyes mucho más estrictas y cerrando granjas a dos manos, digamos, y que la producción pasa a ser parte de España, cosa que nos llamó bastante la atención porque... Cuando hablábamos con ella sentíamos como que España vendría a ser como la versión latinoamericana de, de Europa o algo así, porque es como la periferia de Europa. Claro, es el sur de Europa, o se lo considera el sur en ese sentido de la economía, este, junto con Italia al menos, y también Portugal, Mica. Sí. Eh, bueno, eh... Es muy importante lo que nos estás contando, porque la confirmación de tres megafactorías en la provincia de Chaco nos hace por ahí ver un poquito más cerca... Este, este fenómeno que se está midiendo dónde hay el rechazo y dónde hay una respuesta más acallada, digamos, en Mica, porque eh, la protesta ya se hizo sentir a nivel nacional, están, está llegando de alguna manera a, a muchas personas y, bueno, también a través de tu participación, este, como nos decías recién. La gente sí. nos trató bastante bien, dijiste. ¿Y Ricardo Moralejo estuvieron con él? Eh, nos reunieron de... con... Ay, perdón, no, no te escuché ahí, se me hizo como un ruido... No, de... no, el ministro de producción te, te decía, el min... pero no... Ah, que... sí, recibió de las, las compañeras con, bueno, con esta eh, inquietud que tenemos con que no tenemos información, algo que es una ley, o sea, el acceso a la, a la información pública, eh, pero bueno, nada, no, no, nos recibió bastante bien, entre todo, porque, bueno, nos dijo que nada, que no tenía información, pero después... Eh, medio ambiente el secretario sale a decir en los medios también, que acá mismo de Carmes que si es algo nacional es un hecho, digamos. O sea, no lo dijo textual, pero cuando uno lee entiende que si es algo que se firma a nivel nacional eh, se hace factible inmediatamente en las provincias porque es algo que va, es una bajada de línea, digamos. Algo que, que se dio a conocer esa misma semana, la semana pasada, es que desde el Gobierno Nacional eh, no se va a centralizar el acuerdo sí que va a ser por provincias por eso toma la iniciativa Capitanich en Chaco eh, bueno es algo que ya he hablado en otras columnas una de las provincias más devastadas en cuanto a la deforestación y a bueno el exilio de, de los pueblos originarios no eh, la, esta compañera española nos hablaba bueno de la, una herencia histórica que colonial que que se pensaba pensaba ella como española eh, como una deuda histórica que tienen, y ecológica, Europa, y particularmente, bueno, ella habla de España, eh, bueno, tenemos apellidos, ¿no?, que vienen de aquellos lados, eh, habla, nos habló un poco de las zonas de sacrificio, como ella los ve, como ella ve a España, como el basurero en este sentido, con estos acuerdos de Europa, y, y a nivel mundial, bueno, tenemos a Latinoamérica ahí como primer centro, ¿no?, de, de acopio, de alguna manera, de estos de estas ideas capitalistas. De estas posibilidades, eh, Pica. Sí, no, pero sí, posibilidades. Se presentan como posibilidades en, en materia económica, ¿no es cierto? Pero claro, inter... entendimos hace tiempo ya que se trata del desarraigo de, la, de, de China misma, de todas estas megafactorías que estaban funcionando allá y que también entraron en colapso, digamos, y que empiezan a ser promocionadas en distintos lugares del mundo. Claro intercambiamos ahí con ella que, bueno, nos preguntaba sobre las quemas acá en Argentina, eh, qué relación había, ella hablaba de fuego, yo le digo que, bueno, es, eh, para empezar el fuego es algo que es parte de, un, de ciertos ecosistemas, pero se ha visto eh, como pasó a ser incendio, digamos, pasa, eh, lo que es la palabra fuego pasa a ser incendio y en algún punto ya es intencional, lo vimos apenas aparecieron estas ideas de traer de traer eh, las megagranjas, eh, se empezaron a quemar lugares vastos y extensos en las provincias en las que se especula traer todavía aún sabemos de una sola porque nadie sabe nada el acuerdo eh, nadie lo pudo leer todavía está solo el memorándum que está en inglés eh, y bueno ellos nos hablaba que también ocurre en España esto de las quemas en menor medida viste, pero sí la especulación inmobiliaria porque una vez que se quema se venden eh, súper rápido y nos preguntaba si había políticas públicas para detener esto y nada, como que nos, la pregunta era como inquietante en el sentido de que no, porque vimos cómo se prendió fuego por lo menos Córdoba y solamente habían un, un avión hidrante intentando, ¿viste? hacerla de que quedaba bien ahí tirando agüita, pero no pasaba nada. Eh, También, bueno, le preguntamos esto de España, que hay granjas, eh, que si nos podía contar un poco si acaso eso fue una solución. Y bueno, ahí nos puso en contexto. España es el tercer país productor de carne de cerdo, está segundo después de Estados Unidos. Y bueno, primero estaba China, que ahora, bueno, eh, tuvo que disminuir por lo que ya conté, de, lo de la peste africana, y creo que ya varias personas lo saben, y si no lo saben, bueno... Eh. Se produjo la peste africana que tuvieron que sacrificar 250 millones de cerdos de la manera más aberrante que puede existir, quemándolos, enterrándolos vivos, de todo tipo. Eh, bueno, España produce 400% eh, por ciento de, de veces de cerdo de lo que consume, o sea, es exportador más que nada, ¿no? Claro. Produce, cubre la cuota en su, en su territorio. De consumo propio. Tiene, sí, y bueno, tiene un porcentaje enorme para exportación. Dicen que, nos contaba que nacen 20 veces más cerdos que personas en el país. Es <ríe> como muchísimo y tienen 50 millones de habitantes, ponele, ¿no? En ese pequeño territorio. Bueno. Eh... Perdón, sí, perdón, Eva... perdón. Nada, nada, te quería poner un poco de color para que veamos también cómo una región que consideramos mm. este, muy, muy bien realizada y que es primer claro. mundista como toda Europa, tiene su zona de sacrificio en la propia Europa, en donde van a vender estos programas de producción concentrada como una solución para el problema del desempleo, como una claro. solución para el problema económico, y sin embargo ese, ese lugar de esa misma región pasa a ser por excelencia la región que va a posibilitar que esos otros países tengan ese nivel de vida, ese estilo de vida, esos precios que accedan a esos productos que así se producen también de manera totalmente irreflexiva, porque también hemos hablado, Mica, contigo de este, muchas veces la calidad de los alimentos que se reciben, sobre todo cuando se producen así. Este, bueno, sí. chau, desapareció la calidad. Bueno, claro, sí. Perdón eh, por la digresión, esa, Mica. No pasa nada. Me gusta, me gusta que hagamos el intercambio. Eh, además porque como que estamos conociendo este lado, ¿no? Eh, por lo menos yo, como que siempre conocemos más por eh, lo latinoamericano y que venga un país europeo a contarnos que, oye, tenemos casi los mismos problemas, pero, pero con otros idiomas a veces, bueno, en este caso no, pero eh, nos habló un poco, bueno, cómo la, esta industria intensiva eh, crea modifica la cultura, eh, porque ella dice... Eh, Nos dicen mismo desde Europa que, que deberíamos hacer algo con todo lo que está sucediendo con, con la masividad de producción. Está mal dicho producción, como dijo una amiga, son campos de concentración de animales, básicamente. Eh, Donde, bueno, el, el, propio, el propio Europa exige a España que hagan algo con esto, pero utilizan esa plata de, de la Unión Europea para incentivar el consumo de carne de cerdo como si fuese lo más sano posible posible de consumir, ¿no? Como que eh, consiguen subvenciones para incentivar el consumo eh, desde, por ejemplo, eh, programas sociales. De hecho, me decía que, que esta subvención fueron de 3 millones de euros para un programa que se llama Let's Talk About Pork, que tiene, dice Instagram, eh, son muy modernos, dice, tienen páginas de internet y todo como para decir eh, que vamos a dismentir eh, sobre lo que significa comer a carne de cerdo, que en realidad ya no dicen, en realidad mienten, porque dicen que es saludable, que no tiene ningún impacto ecológico, y así una lavada de cerebro bastante importante de los medios de comunicación, eh, que nada, y si vos decís, creemos que es el primer mundo, el primer nivel, pero nada, les suceden las mismas cosas que acá, tal vez a una escala más lenta, eh, pero es impresionante, dice ella, como eh, los lugares donde se instalan, bueno, tienen aparte de lo, las concentraciones elevadísimas de nitratos y de amoníaco que, bueno, se percolan a las, a las napas y que contaminan todo lo que está alrededor, eh, es terrible cómo modifican la cultura misma, ¿no? Como que terminan tomando ese mismo agua, eh, y bueno, hasta lo más sencillo nos dice, porque hasta el olor espanta a las personas y lugares que tenían turismo, ya no, es, son más, no pueden ser más, porque quién quiere estar cerca del olor Nadie quiere turistear de esos lugares, ¿no? Eh, y dice, cómo, ¿cómo es que funcionan? Bueno, eh, llegan estas empresas a los lugares donde la gente ya ha migrado porque no ha encontrado trabajo. Eh, o, y les proponen esta de que, che, yo te traigo todos lo, eh, los instrumentos y buscamos mano de obra local para explotar, básicamente, ¿no? Eh, una catástrofe, decía ella, como como económica, eh, en cuanto a lo turístico, paisajístico, eh, desde el primer mundo, o sea, como, y nos hablaba de lo importante que allá dicen que le llaman la burbuja del porcino, de hecho es como artículos, de, es como creo una organización que se llama Burbuja del Porcino, que eh, está como uniendo eh, información de lo que está sucediendo en España, porque... Nada, lo que nos contaba, re, que a mí me, me impactó, como que la gente está cómoda, como est eh, tienen un nivel de vida, como decís vos, tan alto, nadie dice que lo que está sucediendo en realidad es eh, una explotación no solo a las personas que, como dije localmente, sino de los recursos, del suelo, de, de todo lo que está alrededor, no, y bueno, y los animales, que es algo que se es, está viendo, como me dice ella, más en Europa, como las personas... Eh, están intentando eh, dejar de consumir animales y reducción del plástico, pero le tienen más miedo al, al virus que otra cosa, ¿entendés? Como eh, están sobreinformados y que la gente es bastante individualista. Nos pregunta cómo nosotros llevamos adelante eh, las crisis, la lucha, y nosotros le contamos que siempre fue bastante colectivo, le contamos de bueno, de las asambleas a nivel nacional, ¿no? empezando por, por los pueblos originarios que siguen unidos, eh, por más que sean pocos, hoy se congregan y se unen eh, y ya como quitándole toda esta mirada blanca de que se peleaban en un pasado por los territorios, hoy ya entendieron que no es así, siempre lo entendieron más que no, que no pasaba no, por ahí, que no pasaba por ahí eh, y nos cuenta ella que allá no, que la gente es individual, que la gente busca eh, solucionar, viste, lo que es ecológico, echándose la culpa a sí misma. Fíjate vos, o sea, como a la inversa de lo que nosotros creemos, que si nosotros no sabemos que no es nuestra culpa. Eh, de lo que nos está sucediendo, ¿no? Como el colapso socioecológico. La gente allá sí. Es un paradigma social distinto y el engaño pasa por otro lado, ¿no? Se le, se le hace ver o se le hace sentir, se le hace pensar a la población de ese lugar súper comprometido, ya a esta altura con lo que nos contaste, Mica, la verdad, entiendo que Este, parte de esa condena que ya le pasó a la propia China, se reparte en distintos lugares del mundo y en España está confirmado también a través de, esta, de este intercambio del que nos estás contando, que es sumamente interesante. Mica, está muy bueno, no abandonemos el, el, el tema y no, no. ahondémoslo un poco más la semana que viene, nos van quedando temas en el tintero, pero esto, esto como, como entendemos ahora es un nuevo paradigma de engaño y de deterioro ambiental pero además también el paradigma de lo insostenible que está hediendo eh, eh, eh, por todas partes este sistema te, te convido a figura. que no faltes la semana sí. que viene ¿eh? Bueno, dale, puedo venir con más porque, bueno, como sabrá la agenda está cada vez más cargada Y como para cerrar, no, Amanda nos dijo que no, que esto es una falsa solución, porque no solo están cerrando las granjas, 7.000 granjas al año de, de explotaciones familiares, sino que aprovechan la gente que, que cruza de África subsahariana para explotarlas, para invisibilizarlas aún más, y que lo mismo que acá con los pueblos fumigados, allá con las personas que intentan huir de la guerra y del hambre, y se meten lamentablemente... En estas granjas, Caen que son, en las manos. a nivel mundial, son campos de explotación para, para, para otro tipo de humanos, como dice ella, porque son todas racistas estos tipos de, de proyectos y ah, claramente especistas, ¿no? Claramente, claramente. Y cae en la vieja y remanida explotación del hombre por el hombre mismo o explotación de seres humanos por otros seres humanos. Mica, es súper intenso. La semana que viene... Tomémonos cinco minutos por lo menos para hablar de la flamante Ley Yolanda, de la que estuvimos hablando Uy, sí. hace un ratitito también, a ver si ahí contamos de las positivas y de las posibles en nuestro territorio, ya contando con toda esta información de la que venimos hablando Gracias Mica no, Gracias a vos, por favor, hasta luego a Hasta pronto, hasta la semana que viene Mica Sánchez, la columna de Salud, Medio Ambiente, todo junto todo junto con pegado